Con la voz de la inolvidable Winnie Houston, I'm Every Woman, que incluyó en la banda sonora de The Body Work el Guardaespaldas, Ricky García en Kiss. Pues son las 7 y 10 minutos, una hora antes en Canarias, en directo como todas las tardes, en tu radio.

Favorita, a q u s fm. Bueno, déjame hablarte ahora de Mecano Musical Experience Cruz de Navajas. Bueno, es un musical espectacular. Bueno, no, no es un musical como tal, es un nuevo formato de espectáculo que estoy seguro te va a encantar. Vas a poder disfrutar de las canciones de Mecano como nunca las has vivido. Y nuestro amigo Alberto nos ha enviado un mensaje porque estuvo. Hola, Ricky. Soy Alberto de Madrid.

Pues quería contaros que este fin de semana he estado con mi, con mi mujer y mi hija, que tiene siete años, en el musical de Mecano. Y la verdad es que estamos encantados. No os imagináis cómo cantaba la niña las canciones, sobre todo、tal. la de maquillaje, <risa> que mi mujer la pone mucho por casa. En fin, lo pasamos genial. Y el espectáculo es increíble. Un saludo para todos. Gracias, Alberto. Desde luego que es increíble. Diez músicos, ocho cantantes, doce bailarines.

Y t e m a z o s de mecano inolvidables. Por cierto, voy a ponerte uno de ellos ahora que seguro, seguro te hará disfrutar. Es este. Se llama Aire.

エレクスピー o の世界に行くことができます。

セクシュアル。

Una menos en Canarias. En directo d es el show de la tarde. ¿En qué es? Bueno, hoy es el Ciber Monday. Ya sé que estáis todos por ahí fundiendo la visa, pero quiero que nos contéis cuál ha sido esa última novedad tecnológica, ¿vale? Que te parece más inútil, absurda y que nunca comprarías. Vámonos hasta Cádiz. Ahí está nuestra amiga Mila. Hola, buenas tardes, Ricky. Soy Hola. Mila, de Hola, Mila de la Frontera. Mira, en mi caso yo soy muy negada a las tecnologías. Soy mayor ya.

Y la verdad q u es e que el móvil lo justito. Pero lo que voy a comentar no se compra. ¿Está sonando al timbre, ¿eh, querida? Está en muchas <risa> grandes superficies ya y son las cajas de autocobro. o

Eh, veo que es una cosa que va a quitar muchos puestos de trabajo y para mí es una verdadera tontería. Muchas gracias, Ricky, por la música que nos pone. Un besito. Gracias a ti, Mila. Ya lo vemos que tú, con la tecnología, poco, y ¿eh? con ese pedazo de timbre, tú, en lugar de portero automático, tienes que tener mayordomo.

Gracias Mila. Sergio, desde Madrid. Pues una de las últimas novedades son los airstick. ¿Perdona? Que son los airpops, ¿Sí? ¿vale? Pero con palillos incorporados. ¿Ah? O sea, si un día vas a comer comida china mientras escuchas música, ¿Sí? pues te quitas los cascos, comes y luego te los vuelves a poner.、Mm, me parece súper útil. Sí, sí. Y estoy deseando comprarme unos que tengáis. Muy buena tarde, Ricky. Un abrazo súper fuerte. Otro para ti, Sergio. Oye, pues parece muy práctico, ¿eh? Siempre que no acabes con los.

Los sticks en la boca y los rollitos de primavera en ¿eh? las orejas. Vamos a Instagram. MA Ángeles 4254. Dice el pelador de pipas. Seguro que hay alguien que lo compra por perezoso. Pues yo me lo compré. Hasta las 8. Las 7 en Canarias. Es el show de la tarde en Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García.

80 y los 90 hasta hoy.

Como siempre, escuchar a Freddie Mercury es un lujo, un placer y un gusto con este I was born to love you. Y antes.

Uno de los primeros 12 sencillos de Take That que se convirtieron en el número uno en la lista de sencillos del Reino Unido. Te hablo de una canción estupenda que se llama p r a y que acabamos de escuchar y que pertenece a su álbum, Everything Changes. Bueno, son las 7:41, una antes en Canarias. Hoy estamos con el tema de la tecnología absurda. Como bien dice nuestro próximo invitado, que es José María, desde Burgo de Osma. Bueno, pues pensando esto de la tecnología absurda, se me ocurre.

Los vehículos, los coches que se abren las puertas hacia arriba. Creo que es, no es un buen invento ni una buena, una buena forma, porque eso creo que entorpece más y provoca más, más accidentes en, en las personas. ¿Perdona? No, hombre, no, pero si mola un montón. No te pillas los dedos y te das igual con la puerta en las narices. <risa>

Desde Aranjuez. Hola, pues lo que yo no me compraría sería unas gafas virtuales. Nos fuimos una tarde a casa de unos amigos, ¿Sí? nos ponen la consola ¿Sí? y me ponen un juego de zombies.

Y nada, en la primera partida me asusté. Al tirar hacia atrás tropecé. Y me caí. Oy, oy, oy, al principio eran todo risas, pero cuando ya vimos que había sangre, oy, oy. ya se nos quitaron todas las gracias. Y, y terminé en el hospital con un par de puntos en la frente. Eso te pasa por no ponerte el smart casco, que además de puerto USB e intermitentes, lleva ventilador y portalazas refrigerado. m u e n o a h a prepárate porque te voy a lanzar tres.

Exitazos en línea en la recta final del show van a sonar Strong and Off the Chair, Daddy Hall and John Hoyts con su Main Eater, y suena ya para mover las caderas Ips la Rock con Rakes Up. Esto es Play, Play Key con Ricky García.

Radio Station La energía de los ochenta Esto es ¿Qué es?

c i a m e Nos t e n ha alcanzado hasta las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. El equipo de Play Kids que ya se recoge, eso sí, para ir a cargar pilas. Que mañana a las 5, 4 en Canarias regresamos. Y ahora, como todos los días, llega el momento de. El teletransporte.

Hasta la ciudad de las termas romanas de las bóvedas, del parque de la constitución, de la iglesia de San Pedro de Alcántara, de la plaza de los naranjos y, por supuesto, de Puerto Banús. Nos vamos hasta Marbella, 88.7 en la FM. Ahí está nuestra amiga Olga, que se va a llevar un pack fantástico con los amigos de Smartbox que se llama Escapada en Familia. Y un beso y un abrazo a todos los marbellíes y marbellías. Si dice así.

Leo Garriga, Víctor Álvarez, Daniel Relova y quien te habló, mi nombre es Ricky García. Te dejo en las mejores manos del mundo. Los presentadores de XFM. ¡Hasta mañana!